Cuentos de hadas españoles La princesa Hada Había una vez un rey que tuvo una hija realmente preciosa Su belleza era tal que decidió llamarla princesa Hada La gente del reino y de la corte celebró este nombre Aunque fuera un tanto diferente Pero había una hada llamada Largui, a la que no le gustó. ¿Cómo osa llamar princesa hada a esa niña humana tan corriente? No pienso tolerar esta ofensa. Voy a darle una lección al rey. Cuando la princesa hada tenía apenas ocho años, Largui se le apareció convertida en una anciana y secuestró a la pequeña mientras jugaba en los jardines de palacio. Llevó a la princesa Ada a un hermoso palacio y la hizo trabajar como su sirvienta. Princesa Ada, no me digas, a partir de ahora te ocuparás de esta lumbre y te asegurarás de que nunca se apague. Si eso ocurre, te enviaré con el monstruo Larconi para traerla de nuevo. Y al monstruo Larconi le encanta convertir a los humanos en piedra. Los años pasaron y la princesa Ada se convirtió en una joven y bonita doncella. Un día paseaba cerca de la fuente de palacio cuando de repente vio un arcoíris que se formaba en la agitada agua. Mientras lo contemplaba, una voz se dirigió a ella: Princesa Ada, llevo observándote en el palacio desde hace varias semanas. ¿Te importaría conversar un rato conmigo? ¿Tú eres este arcoíris? Sí, este soy yo. El hada de este palacio quería vengarse de mi padre, un rey. Por eso me secuestró y me retuvo en un palacio muy lejano durante años. Ahora quiere lanzarme un horrible hechizo y es por eso que me ha traído aquí sin mi cuerpo. Solo puedo comunicarme a través de los siete colores del arcoíris. ¡Vaya! Casualmente mi padre también es rey y, y el hada también me secuestró Desde que me trajo aquí nunca he conocido a nadie más Yo tampoco Desde que me secuestró mi cuerpo yace dormido en un sueño mágico La razón por la que puedo hablar contigo es porque mi cuerpo no está aquí Yo tampoco había hablado con nadie desde hacía años ¿Podemos ser amigos? Sí, me encantaría Es agradable tener a alguien con quien hablar Pero, ¿qué te hará el horrible hechizo que quiere lanzarte? Eso no lo sé Lo único que sé es que el hechizo solo puede romperse si mi cuerpo despierta Pero ni siquiera sé dónde está el palacio en que descansa mi cuerpo Solo he escuchado a Largi decir que el palacio está más allá del castillo del monstruo Larconi Bueno, ¿cuántos años tenías cuando te trajo aquí? De este modo, el príncipe arcoíris y la princesa Ada se encontraban cada día para hablar. Compartían su dolor, se consolaban y reían a carcajadas. Esto fue así durante mucho tiempo y no pudieron evitar enamorarse. A la princesa Ada le preocupaba el horrible hechizo que Largi quería lanzarle al príncipe arcoíris. ¿Y sabes cuándo tiene pensado lanzarte el hechizo? No Largi siempre lanza los hechizos importantes en la quinta luna llena del año Y solo quedan tres días para eso Voy a intentar despertar tu cuerpo en ese palacio Querida, ni siquiera sabemos dónde está el palacio Pero sabemos que hay que cruzar la guarida del monstruo Larconi para llegar hasta él Se trata de hechizos mágicos Nosotros somos meros humanos ¿Cómo vas a romperlo? No puedo dejarte ir, es demasiado peligroso No necesito de tu permiso para ir No puedo soportar la idea de que arriesgues tu vida para salvarme Y yo no soporto la idea de que te ocurra algo malo por su culpa Mira, no sé cómo voy a hacerlo, pero no voy a rendirme sin intentarlo Sabemos que el palacio donde yace tu cuerpo está más allá de la guarida del monstruo Así que es allí a donde iré No Ese monstruo convierte a los humanos en piedra, por favor, quédate aquí conmigo ¿Cómo consigo que Largi me indique el camino hacia la guarida? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ya sé lo que voy a hacer! La princesa Hada apagó la lumbre y como esperaba, Largi se puso furiosa ¡Se ha apagado la lumbre! ¿Acaso has olvidado lo que haría si esto pasaba? Yo... lo siento No, tendrás que adentrarte en el bosque oscuro para ir a la guarida del monstruo Aquí tienes Has de traer la llama aquí dentro A no ser que antes te convierta en piedra ¡Suerte! Impasible y decidida La princesa Ada emprendió su camino hacia la guarida del monstruo Larconi Se adentró en el bosque oscuro y de repente se le apareció un ciervo por la senda La miró y habló con ella ¿Qué hace una humana como tú en un bosque tan oscuro? Debo ir más allá de la guarida del monstruo Larconi El monstruo convierte en piedra a los humanos No va a permitir que salgas con vida En algún momento del día tendrá que salir de su guarida Aprovecharé para entrar cuando no esté Es una idea muy buena, pero muy arriesgada ¿Por qué arriesgas tu vida por otra persona? ¿No te asusta? Temo por mí y también por el príncipe Así que no me rendiré sin antes intentarlo Tengo que proseguir mi camino Justo cuando la princesa Hada se estaba yendo El ciervo se transformó en una hermosa Hada Tu valentía es digna de, de admiración, princesa Hada Por eso quiero ayudarte Aquí tienes Solo puedes usar lo que hay en su interior cuando no tengas más remedio Y recuerda, no podrás dormir, ni podrás comer Hasta que no llegues al palacio donde descansa el príncipe Pase lo que pase, no tengas miedo Y nunca te rindas Te lo agradezco mucho Eso será lo que haré La princesa Ada prosiguió su camino, encontró la guarida del monstruo Larconi y esperó tras unos árboles hasta que saliera. Un rato después, lo vio salir hacia el bosque. Entró corriendo en la guarida para cruzarla, cuando de repente escuchó un gruñido fuerte y malvado justo detrás. <risa> ¿Pensabas que podías entrar en mi guarida sin que yo me diese cuenta? Por favor, deja que me vaya ¿Y dejar escapar una piedra tan sumamente bonita? ¡No te acerques a mí! No tenía más remedio Metió la mano en la bolsa y sacó lo que había dentro Enseguida se produjo un destillo tan grande de luz Que deslumbró al monstruo Y la princesa Ada pudo escapar de la guarida La princesa Ada se adentró en otro bosque A lo lejos había un castillo Nunca en su vida había sentido tanto frío Tanta hambre y tanto cansancio Como cuando vio aquel castillo Seguir adelante. Si no como y descanso, podría morir. Pero no puedo rendirme ahora. De repente apareció un demonio frente a ella. ¿Tienes hambre? ¿Te apetece un poco? Es de lo más apetitoso. ¡Mmm! No, tengo que seguir adelante. Y la cansada, hambrienta y somnolienta princesa Ada siguió adelante. Se ayudaba de los árboles que encontraba en su camino para andar. Se le aparecieron más demonios, ofreciéndole probar el fruto. ¿Tienes hambre? ¿Te apetece un poco? ¡Es de lo más apetitoso! ¿Mm? ¿Tienes hambre? ¿Te apetece un poco? ¡Es de lo más apetitoso! ¿Mm? ¿Tienes hambre? ¿Te apetece un poco? ¡Es de lo más apetitoso! ¿Mm? Y cada vez que rechazaba probar el fruto, una espina se le clavaba, pero eso no la detuvo. Ah, ¡No pienso rendirme nunca! Hizo acopio de toda su fuerza de voluntad para subir al castillo. Finalmente llegó, pero la puerta estaba cerrada. Intentó romper los candados sin suerte, entonces... Sacó el contenido de la bolsa por segunda vez y de dentro de esta salió la llave. La introdujo en el candado. En cuanto lo abrió, se encontró en una grandiosa habitación. En mitad de la sala, yacía el cuerpo del príncipe arcoíris profundamente dormido. ¿Será el príncipe? Se acercó al príncipe y lo sacudió, pero no se movía. ¿Cómo lo despierto? Es un sueño mágico Y solo la magia podrá despertarle Rebuscó en la bolsa Y sacó lo que había en el interior Era un pequeño violín Que aumentó su tamaño Y tocó una de las melodías más bonitas Que jamás se hayan escuchado Una melodía que imitaba El cantar de los pájaros Y la belleza del amanecer El príncipe abrió los ojos Y por fin despertó Princesa Ada. Mi amor, me has encontrado Te dije que no iba a rendirme sin antes intentarlo Has arriesgado tu vida para salvar la mía Me has rescatado Gracias, muchísimas gracias De repente, se escuchó el sonido de las ceremonias Y una hermosa reina apareció Seguida de una procesión de hombres y mujeres de la nobleza ¡Madre! ¡Querido hijo mío! ¡Por fin has despertado! ¡Ahora que el hechizo se ha roto! ¡Oh! ¡Largui no podrá volver a hacer daño a ningún otro ser humano! ¿Cómo has despertado? El príncipe arcoiris le contó a su madre cómo la princesa Ada le había salvado la vida y lo mucho que se querían. También le contó a la reina que, cuando era pequeña, la secuestraron de palacio... Inmediatamente enviaron un mensaje a los padres de la princesa Ada. La alegría les embargó al ver que su querida hija estaba sana y salva. Las familias rebosaban felicidad. El príncipe y la princesa Ada se casaron entre grandes celebraciones. Y sí, ambos vivieron felices para siempre. Su historia nos enseña lo que puedes conseguir si nunca te rindes y te centras básicamente en hacer realidad tus sueños. ¿No lo crees?